serte con gusto encom en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones Echado en el abandono, aunque ya han muerto todas, todas mis ilusiones. Y en vez de maldecirte, con justo incono en mis sueños, te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro, no, no, no, que el llanto mío tiene lágrimas negras, negritas, tiene lágrimas negritas como mi vida.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. No Buenas tardes maestro, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy en el día más triste del año, algo así, ¿no? ¿Más triste? Ah, eso dicen en las redes. ¿Por qué? Ya, no sé. Ya ves que era el día de esto, día de la otra Ah, pero eso fue ayer, según nos dijo ah, la experta Ciclali Ah, ando Eso fue, no estoy atrasado un día, maestro Es como soy zen <risa> Uy, sí Todo se me va <risa> Yo más bien diría que hoy es, el, es un día muy feliz de todo el año Sí, sí Ah, ¿verdad, maestro? Sí, para mí sí Hay que salirnos y volver a entrar a <risa> comenzar Nada. Hoy es un día muy feliz, ¿por qué, maestro? Hoy cumplimos 25 años de casados Aquí me y yo Y la verdad me le he pasado bomba Cumpliríamos otros 25 con todo el gusto del mundo eh, De esos 25 hemos logrado tener dos hijos maravillosos uh -huh. Un yerno uh -huh. Sí eh, Muy buena onda Sí eh, Que lo queremos mucho y es parte de la familia Sí Una nieta, la más hermosa de todos los universos. Media fresita, vale, pero bueno. <risa> pero eh, tenemos una hermosa familia. Sí. Gracias a, a estos 25 años hemos pasado cosas muy buenas que sí los repetimos. M Malo, yo no recuerdo absolutamente Nada. nada. Yo tampoco. Honestamente. En eso estoy en desacuerdo con, con, con la filosofía budista que dice cuando Buda puso en marcha la rueda del samsara y detectó el sufrimiento como parte del problema, pues yo no he detectado el sufrimiento hasta la fecha. Yo tampoco, la verdad es que, que intento salir y no estar en, en ese mundo que nos dicen donde todo se sufre y Y es tu cruz y esas ah, cosas. Esa pues es, es una onda como de la tradición judeocristiana de tener un espíritu de mártir, ¿no? De, sí. de sufrimiento, de, de estilo Marga López, ¿no? Hay que disfrutarlo. Si ah. ya dijiste que sí, pues hay que hacer que ah. valga la pena. Para echarle ¿no? para adelante, capaz. Claro. Así. así que pues, eh, comenzamos siendo uno, seguimos siendo dos uh -huh. y ahora somos... Uf. dos, cuatro, cinco, seis ahora seis. somos seis de la familia central uh -huh. ¿sale? ya nos Así multiplicamos felices veinticinco maestro Y que Ay, los, los que nos faltan como diría Alejandro Lora exacto, ah, yo creí que iba a decir que Alejandro Fernández Alejandro Lora, hija, no, no, no, no, no. <risa> se equivocó el programa <risa> empezamos con una cancioncita a voz de la señora Omar Portuondo, que tú sabes que me encanta esa señora aparte de que las intérpretes femeninas son lo mío eh, acompañados de una, acompañada, perdón, de una orquesta que se llama de Esto fue una grabación del año 2020. Ajá. Omara, pues la verdad es que ya se le empiezan a notar los años, pero e ese sabor con que canta e ese sonecito cubano es maravilloso. Eh, por ahí dice un poquito de tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, pues yo no me he dejado. ¿Para qué sufrir? Porque no quiero sufrir, así que mejor aquí sigo al lado del maestro. Fíjate, la orquesta Falde, ahorita que lo mencionas... ¿Me supongo que va a tener que ver con Miguel Falde? Sí, supongo que sí. Que fue la, la orquesta de Miguel Falde el que hizo el primer danzón, Ajá. Conocido como Las Alturas de Simpson. Ese fue como el inicio de... De lo que es el, los, las músicas bailables de hoy. Eh, Miguel Falde... Eh, Las alturas de Simpson se llama porque es como una parte, un barrio en, en Cuba, pues que están las alturas, no es como Simpson High. <ríe> las alturas de Simpson sería. Y este, él hizo ese, ese danzón en homenaje a, los, a ese barrio de las alturas de Simpson, porque pa, tengo entendido que ahí se jugaba mucho el béisbol, ¿no? que lo habían traído de, lo, de los Estados Unidos, y él le fascinaba el béis, entonces, y era un gran músico, y como homenaje al lugar donde él se desarrollaba en el barrio, iba a, a, a las cascaritas de béis, todo ese rollo, ah. se lo puso las alturas de Simpson, pero continuamos. No, pues me encanta esa cancioncita para ti definitivamente Bueno, incluso tuvimos la fortuna de estar en un concierto con Omar Portuondo Hace algunos años en el, en el ITESO uh -huh. En el auditorio, creo que bueno, lo iban a hacer en el Pedro Arrupe del ITE, De la Universidad de ITESO de Guadalajara Fue hace ya, bueno, no recuerdo cuántos años Muchos Fue cuando vino, era un concierto de eh, Buenavista Social Club Sí Después del boom que tuvo esa agrupación con un documental que hizo el cineasta alemán, Wim Wenders. Sí. Wim Wenders hizo eh, un documental acerca de, de la música cubana, fue y rescató, porque varios de esos músicos incluso ya estaban retirados, tenían oficios eh, tan comunes como bolero, panadero, herrero, ¿no? Entonces él los volvió a juntar, esos, esos músicos que uh, habían dejado pues, de brillar de cierta manera después de la Revolución Cubana donde se detuvo un poco la música de Cuba hacia el mundo. Entonces, Bim Bender rescata y hace un documental que es el, el Buenavista Social Club y de ahí decanta todo lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Que de hecho es, un, es una de las agrupaciones que le dieron el mayor éxito al son cubano, ¿no? Sí, después de la Revolución Cubana y, y, y ellos hicieron una gira con, con el Buenavista Social Club. Yo me acuerdo como director de, orque, de orquesta Juan de Marcos. sí. Y a nosotros nos tocó estar en ese concierto, creo que fue el único que dieron aquí en la ciudad de Guadalajara. Correr y correr y correr y correr, Y llegamos, pero, pero estuvimos así, y fue un concierto, y ahí Omar Aportuondo sí. fue la, una de las cantantes. Sí, pues la verdad es que, maestro, si ya tenemos 25 de casados, quiere decir que ya... Hay una historia de cosas que ya pasaron sí, hace sí. mucho tiempo. Hay mucho que contar. <risas> sí, la verdad, sí. Oye, primeramente le vamos a mandar un saludito al señor Sergio Fong, que anda un poquito indispuesto. Ahí le anda eh, doliendo un poco su garganta. Uh -huh. eh, le mandamos un fuerte abrazo, esperamos que ya pronto se recupere. Eh, no es COVID, no todo en este mundo es COVID, chicos Entonces, eh, para todos los enfermos, un gran saludo Es que hay una cosa, de hecho, como una anécdota Me pasó hace rato que fuimos a una plaza a pagar el teléfono Y el, el guardia, en lo que me eché entraba y dije Ah, yo voy a ser mi amigo al guardia para no estar aquí de aburrido Y me dijo, oiga, no sé si se fija que desde que apareció el COVID ya no hay gripas Entonces claro. Dije, sí. oye, fíjate la sabiduría popular. Nadie se Dices que ya todo, todo es COVID. Entonces, ¿qué pasó? Digo, bueno, dije, su razonamiento es válido. Claro. Porque ya nadie le da gripa. Te comienza a doler la garganta y mejor no dices nada. <risa> el terror. <risa> Porque todos corren para el lado contrario. Sí. Oye, pues saluditos también al buen Chuck, que es nuestro chico de controles. Uh -huh. eh, y a Ixba, que ya nos trajo por aquí un cafecito riquísimo y una tisana de Jamaica. Su barista de confianza. Ah, de frutos rojos. Ajá. Y que está riquísimo. Ya me quema la lengua, pero está riquísimo. <risa> pues nuestro tema de hoy, del son a la salsa. Mira, por enésima ocasión, vamos a volver al, al, al, a lo nuestro, ¿no? Uh, tuvimos una, una serie de programas donde tenemos invitados pero hay que seguir con la saga del son, o sea, porque claro. nunca podemos desligarnos de, de eso. Y bueno, ahorita iniciamos con, una, con un bolerito, ¿no? Bolero son, bueno, bailamos también nosotros bolero son, como es la bachata, la bachata es un bolero son. Sí. La única diferencia es que, si te notas la diferencia, se pone por delante la percusión que son los tamborcitos, que son el monco. Uh -huh. Pero básicamente la bachata es un bolero, por eso tiene un ritmo más lento. Eh, eh, los dominicanos dijeron, ah, pues mira el bolero, vamos a ponerle un poquito, porque no lo hacemos bailable, ¿no? No nomás como de amor, ¿no? Como los conocemos los boleros clásicos. Eh, y dijeron, vamos a bailarle. Y le pusieron ya la percusión por delante, muy de, lo, de, de la gente del Caribe, de, de las raíces cubanas, perdón, africanas. Uh -huh. Y nos pusieron a bailar hasta ahorita. Lo que no entiendo es por qué ahora los cantantes hacen voz como de niña. No es, sé. Eso es lo que no entiendo. <risa> no sé y no vamos a decir quién. Sí. Para que no haya ofendido. Sí, como, como, como a Farinelli, como que le hicieron eso, ¿no? <risa> no sé, pero lo chistoso de esto es que... Eh, Bueno, sé de quién estás hablando, eh, físicamente Romeo Santos es un hombre muy varonil, sol, o sea, si estamos en el solo visual, es un hombre muy varonil eh, que al momento de que comienza a cantar, dices, ay, no me cuadra el cuerpo con la voz, pero es... Mega exitoso en, en las mujeres, o sea, tiene sus conciertos abarrotados desde que era aventura hasta ahora que solamente él, eh, las chicas están detrás de él, hay como, como este juego de un exceso de masculinidad, pero muy mezclado con lo femenino, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues no sé, está como de moda. Fíjate, sí, me hace recordar, bueno, para, ¿a para seguir con el chiste de Farinelli, Farinelli era un castrado. Sí. Porque hay, en la música hay cantantes varones que hacen la voz de soprano, sí, y antes se tenía la, la, la creencia que yo creo que no se sustenta, de que a los cantantes pues los castraban, uh -huh. para que pudieran mantener sí, la voz, y uno de los más famosos fue Farinelli, el castrado. Sí. Entonces, por eso estos cuates me hacen recordar a Farinelli, ¿no? No, pero no, <risa> seguramente no es el caso. Yo creo que no. Vamos a seguir mejor con otro sonecito, maestro. Sí. Y luego ya venimos ahí con un poquito de definiciones. Si ya estabas hablando del Buenavista, pues vamos a escuchar una cancioncita que se llama Candela, un sonecito. Eh, muy, muy sabroso. Déjenme les presumo, el maestro es buenísimo para bailar son y es como de los ritmos que, que más le, le llena emocionalmente. Él escucha son y a bailar. Así que disfrútenlo, por favor. al timbal, para el equipo de tocar, para descansar un poco, salió el ratón medio loco, también voy a descansar, y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo indiano, el ratón se sube al guano, y dice bien placentero, y ahora si quieren bailar. Vijf kandela, kandela, Candela, candela, de vuur. Zet llama lampen op, maar de lampen branden niet. Vier kandela, kandela, kandela, candela, candela, candela, Ik ben een man van de zon, ik ben een man van de zon. Ik ben een man de quema ik ben se de zon. se quema, een man van de zon, ik ben een man van de zon.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 de la isla de Cuba, más conocido internacionalmente, no solo por sus aportes a la música, sino también por el baile que lo acompaña, el cual destaca por su simplicidad y su elegancia. De manera que aún más allá del Caribe, muchas personas conocen este género, que alcanzó la cumbre en su popularidad gracias a los genios que ya decíamos estaban integrados en la agrupación del Buenavista social. y sí, de hecho ahorita esa canción que acabamos de escuchar es del disco, ¿no? Uh -huh. ese disco fue de hecho producido por, eh, bueno, por Recuder, sí, el guitarrista norteamericano, el fue que produjo ese disco. y es de los de los discos más exitosos. Sí. Eh, si tú te vas a leer los comentarios de las, de, con los comentarios de las personas, eh, el 99.5% menciona que es su álbum favorito. Uh -huh. De hecho, hay una agrupación, que ahorita no recuerdo el nombre de que la liderea, ahorita los investigo, es norteamericana, se llama los cubanos postizos. Ah, A mí sí, me gustan esa agrupación. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, lo que pasa es que el género del son cubano es, permea casi todos los ritmos eh, de la música, de hecho, bailable. Porque todo tiene una raíz en la fusión del, de, los, de, de lo español con los instrumentos africanos por, la, por los esclavos. ¿No? De hecho incluso la música, la música norteamericana Tiene mucho que ver con eso Porque la primera gran rebelión De negros, de esclavos negros que fue en Haití eh, un, Unos eh, De los finqueros Viajan al a la, a la oriente de la isla de Cuba Y otros se van a la Luciana A Nueva Orleans Ah, mira. Entonces tú te fijas En Nueva Orleans hay un desarrollo muy grande Del blues y del jazz sí. Porque se, eh, se los llevan a, a, a Nueva Orleans Y siguen siendo esclavos en las plantaciones de algodón de hecho, hay muchas películas de Mississippi en llamas y todo ese rollo, ¿no? Sí. Entonces, ellos desarrollan ahí, por medio de la música, sus sentimientos y desarrollan una, la música que viene siendo el blues y el jazz y después va derivando en otros ritmos como el gospel, etcétera, etcétera. Pero eh, se va desarrollando esa música y acá en, en el Caribe los sigue una... Eh, la música sirve como un medio de comunicación o de, o de sacar los sentimientos. Entonces, en la isla comienzan a, a generar ritmos bailables en los solares en la zona más pobre de de la isla que es en la zona oriente utilizan instrumentos pues muy básicos que tenían por decirlo para hacer el sonido del bajo en muchas ocasiones lo único que hacían era una vara la doblaban así como una especie de un arco uh -huh. con una tripa de O de algún animal lo, Tensado Y comenzaban a hacer el pum pum pum pum pum pum Y para hacer las claves pues necesitas dos palitos Sí Se dieron cuenta que se agarraban de palito con toda una mano Y pap pap pap pap, pap Y ahí comenzaron a llevar el ritmo Pap sí. pap pap pap en cajones Ya después cuando no tenían la tripa Hacían una cosa que se llama marimbula Que es, una, es un cajón Sí Con un hueco Y luego le ponen unas láminas Y, que y, se y, llaman y, lengüetas. Ah, sí hizo la tarea, maestros, sí ¿eh? maestro, se se hizo la tarea. Entonces, <risa> ahí hacían el sonido del. Sí, según tengo yo entendido, este instrumento llegó por la colonización española y comenzó siendo algo muy pequeñito, sí. no comenzó siendo esa caja. Cuando era algo así pequeñito se llamaba sansa. Fue creciendo de acuerdo a las necesidades que tenían los músicos hasta convertir, convertir, convertirse, Dios, hoy me trabo, en este instrumento grande que se llama marimbula. Eh, al aumentar su tamaño, pues aumentó el sonido y las uh -huh. necesidades que ellos tenían de ir variando los sonidos. No, estas lengüetas son las que hacen eh, el sonido bajo. de los bajos, exactamente. También se le llamaba, precisamente por eso, el bajo de los pobres. Sí, de hecho hay, un, hay una forma de son que se llama shangweí. ¿Sí? ¿Te fijaste? Incluso tiene acento como francés, no <risa> Sí. Ah, y tiene que ver porque utilizaban, utilizaban la marimbula. Ah, ok Y mira, las medidas eh, Dice que hay, para que nuestros escuchas se den como una idea eh, hay, hay diferentes, pero aproximadamente de 60 a 80 centímetros de largo uh -huh. 40 de alto y de 20 a 25 de profundidad Pero aquí en Veracruz han encontrado unos un poco más grandes Que es casi un metro de ancho 50, 55 de alto y 25 o 30 de profundidad. Uh -huh. De hecho, fíjate, yo tengo un proyecto en mi mente que no he desarrollado por falta de tiempo y hacer para la academia en lo que hacemos unos recesos, hacer unas marímbulas para que se sienten como una especie de banquitos y oh, que puedan a comenzar a jugar con los sonidos. Sí, es Eso lo tengo planeado. Sí, es muy padre. Eh, yo estuve viendo a un maestro, él, él te da las clases por internet, él es un cubano eh, y está muy interesante porque él dice que de repente estar con un solo cajón es como un poco aburrido, uh -huh. pero realmente no, bueno, al menos para uno que no lo sabe tocar, eh, el sonido es, es muy interesante, uh -huh. porque estás tocando así lo que es el cajón, la madera, pero al momento que mezclas con estas lengüetas, uh -huh. ya es como toda una orquesta conformada, ¿no? Sí. Entonces, más él juega un poco con los sonidos de la boca y eso, entonces, muy divertido, dije, ah, sí hay que hacer uno y nos tomamos unas clases por internet. Es que de hecho, y esa es la creación del son en las zonas populares, porque los grandes géneros se generan en la masa, ¿no? Y después permean las clases altas. La mayoría de los grandes eh, ritmos eh, se crean así, ¿no? Como de así lo es. bajo sí. y poco a poco se va popularizando y ya cada quien le va poniendo lo suyo. Es que es una manera de expresión básica. Sí, incluso claro. Incluso para desahogar desde penas, sufrimientos, etcétera, etcétera. Para sacar el estrés, ¿no? Sí. Bueno, ahora la famosa frase de estrés. Entonces ellos, ¿a qué tenían acceso? Pues tenían acceso a las guitarritas españolas, tenían acceso a hacer un, algo que sonara como un bajo, o como la marimbula, uh -huh. y unos palitos, ¿no? pues tac, tac, tac, las claves, sí. y se armaba la rumba y tenían que la voz. La voz, te fijas, en el Montuno, en las, se llama el Son Montuno porque habla de, de, que se hace en el monte, ¿no? Sí. De hecho, estamos, estuvimos hablando de las alturas de Simpson. Exacto. Que son las partes altas. Y una de las características es que también tenemos eh, dentro de nosotros como esa. Eh, en, eh, es como información de lo religioso. O sea, todos lo tenemos como tal. Entonces, tú te fijas cuando un, en un velorio uno dice. Y fulanito de tal. Y ruega por él. Y flete. Con los responses. Tú lo vas a escuchar en las canciones ¿no? y se vuelve una canción. Escucha la voz es, <risa> sí. y, y los otros le contestan. Sí, y ahí está el ritmo. Y tiene que ver con esos arquetipos, les diría yo. Ok, o sea, como que ahí está esa información, esa impronta en nuestro cerebro y, de, y surge. ¿no? Entonces, uno contesta y al cuarto de Tula y los otros le gritan, le cogió candela. Sí, Sí, ahí está el montuno. Y ahí <risa> se armó el ritmo y se armó el baile. Y vaya que sí. Oye, pues vamos a escuchar otro sonecito, ¿te parece? Sí. Eh, este se llama Baila Misón y está a cargo de Afrocuban, All Stars y Félix Baloy.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 ¿A poco no? Se estaba acá platicando afuera y pues estaba pum, pum, pum. Ahí estaba, <risa> pum, estaba marcando el tiempo bien marcadito. Oye, según así, algunos historiadores, eh, dicen que el son nació en la región este de Cuba en el siglo XIX. Uh -huh. y, y que es considera, considerado como la base de la cual se creó la salsa. Yo y, creo que no y, nada más la salsa. no, no. no. Tiene muchísimos géneros. El cha-cha-cha. De hecho, mira, ahorita en el, en el comercial estamos escuchando a La Habanera. De La Habanera surge el, el danzón, porque ella ya, ya implica el son, ¿no? Uh -huh. La última parte donde Miguel Faildé dijo, a ver, al último nos vamos a soltar la greña. Bueno, y tuvo tanto impacto a las habaneras a nivel mundial que George Bizet hace una ópera, ¿no? Carmen, la cubana. Sí, es cierto. Y e cuando tú escuchas... Eh, eh, a Carmen. ¿No es un danzón? Sí. ¿Ahí dónde salió el danzón? Perdón. Eh, el tango. Es pues un tango, parece un tango, ¿no? Sí. Ah, pues a mí que me disculpen los argentinos, pero el tango <risa> es un son. <risa> pues sí. Y ya está demostrado, no, ahorita no puedo dar tanta información porque el tiempo es muy corto, pero si te vas con los musicólogos y lo analizas, dices, pues sí es cierto. De ahí surgió todo. Imagínate cómo se fue a una música tan formal como una ópera. Sí, vaya que sí hay... Una creación, ¿no? Sí. En la que se había hecho en, en Cuba, ¿no? Porque de primero, antes no se bailaba en parejas. Y esa tradición de los cubanos comenzaban a decir, es que necesitamos bailar en pareja, ¿no? Porque la banera viene del minué Esto está como muy aburrido. Sí, viene del Minué, de las, de las danzas francesas y de las contradanzas inglesas, pero como que ahí hacían figuras, pero se formaban de un lado los hombres y de otro lado las mujeres y eran coreografías que luego también tenían un bastonero o madre sí. que les marcaba el tiempo, como cuando bailamos en el casino, que la bastonero madre grita la orden de ejecutar. Eso es una copia de, ya se hacían en los minúes y en las contradanzas en las cortes inglesas, donde se hacían las figuras Pero lo, lo único que llegaban a hacer es tocarse con la mano, ¿no? Cuando iban pasando de uno a otro, pero no, se podían, no podían bailar en pareja. Entonces, cuando se comienza a bailar en pareja, es cuando se crea la manera que es ese género ya más bailable, y luego después ya le metieron unas, una cuestión ya más africana, que es en la última parte, como dijeron, a ver, para no ser como tan así, yo me <risa> supongo que los morenos, para no echarnos encima los amos, vamos a respetar la estructura de la música formal acá, como estribillo, tiempo de violín, estribillo, tiempo de tal, estribillo, tiempo de lo que se le ocurre al compositor, dicen, bueno, y para que hasta el último nos deschongamos, ¿no? Entonces, hasta el último le meten una interpretación de son, donde es la parte libre, y la gente se suelta el pelo, ¿no? Ahorita todavía se baila el son así. Sí. La, la parte bien formal, el último, que te es la permiso. greña. eso Es donde entra el son, por eso viene, es el dance son. Ah, ok. Oye, viene pues... de dance, de bailar. Te voy a poner una grabación de 1940 uh -huh. con alguien que a ti te encanta, que es Benny Moré. Uh -huh. Y en ese entonces era Benny Moré y su banda gigante. Ah, bueno, esas bandas gigantes vienen porque Benny Moré hizo como unas big band a la manera de las, de las big band norteamericanas. Sí. Y él, él lo aprendió aquí en México de un músico cubano que era Mariano Mercerón, que aquí tenía sus big band a la manera de... Y ya ejecutaba piezas de jazz aquí en México. Pero Mariano Mercer, Mercerón era también cubano. Qué Y él, Benny Moré, era cantante de Mariano Mercerón. Ah, Pero ok, de ahí, de ahí surgió todo ¿Sí? Pues es un clásico que se llama Qué bueno baila usted Sí Mejor busco una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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego Existe. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Ahí si alguien el... tenía alguna duda de lo que es una Big Bang. Ahí estoy, el bárbaro del ritmo. Tremendo, ¿no? Sí. Y es increíble que, que eh, a veces eh, esas grandes orquestas simplemente dan conciertos y la gente, yo no sé cómo se detiene en la silla para no levantarse a bailar, ¿no? Sí. Tremendo. Y a Benny Moré tenemos la oportunidad de verlo en las películas, porque en México es, es muy marcado en, la, en el cine mexicano, que dice en la época de oro, que decía Carlos Monsiváis ¿es de oro? <risa> de oro, maestro, de oro. Sí. Y este. Ahí hay unas etapas donde son muy marcadas. Los principios del cine mexicano eran puros dramas familiares. Una lloradera y que los hijos se iban y los hijos maleducados, bla bla. Y luego resurge, ah, es una película que se llama allá en el Rancho Grande. Sí. Y ahí cambia ¿no? Pues la vida rural y ahí puras películas de charros. Sí. Entonces comienzan a llegar los cubanos por los problemas políticos de las dictaduras en Cuba. Comienzan a llegar expulsados y comienzan a emigrar hacia Veracruz. Llegan con el danzón. Entonces el danzón en Cuba ya no tiene tanto desarrollo, pero en México sí hasta la fecha. Sí. Igual pasó con el mambo, ¿no? Llega el mambo aquí con Pérez Prado, el carefoca, y aquí lo desarrolla y le da para arriba, ¿no? Y vaya que sí. Entonces aquí, eh, dicho yo recuerdo que eh, Margo Zú tiene una... Eh, parte muy importante en esa parte de la historia de México, porque ella comienza a hacer concursos de baile en la Ciudad de México, comienza, va, ve en Maranao en Cuba como los jóvenes bailaban yeah. tremendo, uh -huh. dijo, ah, pues mira, vamos a hacer esto en el D.F., sobre todo en la universidad, entonces comienza a hacer Excitazo. concursos, y creo que el, el premio era un lonche y un peso, no tengo, no tengo <risa> idea, pero eso funcionó, comenzaban a llegar muchos músicos, como en este caso Celia Cruz, todos esos cuates, y comienzan a llegar al cine, entonces ahí hay otra parte muy, eh, donde se distingue, que ya, no, ya no, no todo era Pedro Infante y Los Charros, ¿no? Y toda esa onda. Y ya comienzan a entrar las rumberas, ¿no? Las rumberas cubanas. Uy, que era un escándalo, ¿no? Ajá. Porque salían con esa ropa diminuta. Jesús del y, huerto. Y esas plumas en la cabeza. Para la liga de la decencia. Sí, no, sí, sí. ¡No! Ave María purísima. Entonces ahí se ve muy marcada. Pero qué padre bailaba. Y ahí, en esas varias películas ahí sale, Benny more. Sí. Toda esta plática fue para decir eso. Pues yo quiero poner más música. Sí. Eh, no sé si tú ubicas a un cantante de aquellos entonces que se llamaba Joe Quijano. Ajá. Uh -huh. Ah, pues vamos a escucharlo a él con algo que se llama Yo soy el son cubano. Muy sabrosito también para bailar. Fíjate que para de Donde me dieron el ritmo que hoy canto aquí con la síncopa. Ya regresamos, maestro. Sí. ¿Tiene que ver con qué? La síncopa. <ríe> Eso me ah. no lo vas a explicar después. Oye, es que estábamos hablando, pues, que, que del son salen muchos ritmos, y infinidad. ¿no? Infinidad. Que de repente, a lo mejor, no los distinguimos, los escuchamos todos iguales, pero no, ya si sí te vas a, a profundidad. Eh, sí, sí se notan esas, esas diferencias. Esa ¿no? evolución tiene que ver con la, con la integración de instrumentos, uh -huh. O sea, porque surgen unas zonas populares donde de repente el sonido del güiro, a lo mejor lo hacían con una lavadora, ¿no? De esas... Uh -huh. Lo que se van encontrando. Entonces, cuando comienzan a, a introducir, por decirlo, lo primero que introducen es como la trompeta, la trompetita esa. ¿Pero por qué? Porque como siempre había... Eh, Broncas de guerras, los militares siempre estaban ahí presentes, pues de repente se siente una trompeta y, pues vamos a ponerle la trompeta. A ver, y, a ver cómo suena. Y ahí se iba, se iba ampliando, ¿no? Uh -huh. Entonces ya de ahí va, ya cuando bronca, brinca de las zonas de oriente hacia la, otra, hacia la zona del este, occidente en la isla La Habana, pues ya como que tiene su como que se eleva supuestamente ¿no? mm. entonces ya tienen, tienen acceso a otro tipo de instrumentos ya comienza a entrar el, el contrabajo que ellos no tienen acceso al contrabajo porque los contrabajos eh, venían de Alemania los fabricaban los alemanes y pues quién iba a tener dinero para comprar un contrabajo alemán no, pues, sin embargo cuando emigran a, a La Habana pues a lo mejor ya los empresarios tienen, ellos tienen acceso a otro tipo de instrumentos como un contrabajo y ya tienen una trompeta y pues, ya se van ampliando mm -hmm. y ya eh, de ser un instrumento básico hacen los septetos y los sextetos donde entra la trompetita tienen el contrabajo tienen el, los bongoes tienen las claves, tienen la maraca ah ok pues muy interesante y eso lo vamos a seguir platicando sí. eh, en el siguiente programa ¿no? Sí, sí. siguiente martes sí, sí, sí. Oye, ya, hay otra. Ay, ah, ya se acabó la hora maestro ya casi sí, nos vamos Es el chak que ya nos anda correteando. La dictadura aquí. de la red. <ríe> ah, sí. Oye, hay que decirle a la gente que tenemos redes sociales. Sí. ¿Cómo nos encuentran? En Anfibios Radio. Anfibios Radio en dónde? En Radio Cartón. <ríe> Pero en qué red social? En Facebook y dónde más Instagram Ay oh, sí sabe el maestro y recuerden que también eh, les vamos dejando por ahí algunos de nuestros podcasts uh -huh. en las plataformas estas de, de de podcast Spotify la más famosa también estamos en Google eh, y la verdad no recuerdo el nombre de las otras pero también estamos por ahí pero y sobre todo que recuerden si quieren aprender a bailar estos ricos ritmos pues que vayan a Academia Son. Sí, la verdad sí es que el maestro. ¿Dónde sí son. El maestro sí les da esa explicación eh, pertinente para que sepan exactamente qué es lo que estamos bailando. Eh, a, a veces andas bailando un ritmo creyendo que es el otro. Entonces... Pero fíjate, tiene otra, tiene otra vertiente que también tenemos que tomar en cuenta: el hecho de que estamos hablando de una cuestión mediamente cultural y lúdica, pero tiene implicaciones para la salud. Claro. Ah, por eso también, ahí les vamos a explicar, por el mismo precio Y es que vas contando, te aprendes el nombre de cada paso Ayer alguien me dijo, no, no, es que el problema no son los pasos Es saber qué hacer en cada paso El problema soy yo <risa> No, el problema va junto con pegado, como dicen por ahí Aunque sepas qué hacer, si no, si no sabes cómo se llama el paso Pues estás en las mismas, ¿no? Sí Entonces, por eso es que tú dices que tiene implicaciones saludables Sí No. Uh -huh. Oye, pues vamos a alcanzar uh, Una cancioncita más Y luego venimos a despedirnos uh -huh. ¿Cómo ves? ¿Sí? sí. Vamos a tener que dejar pendientes Algunas para el siguiente programa uh -huh. Pero por el día de hoy Vamos a, a escuchar una que A mí me gusta bastante Y que creo que tiene Mucho que ver con este tema Del día de hoy, que es el, el, el son Del son, que es de lo que partimos Vamos a escuchar a una agrupación que se llama Son Varadero uh -huh. y el sonecito es Píntate los labios María. Uh -huh. Saludos hasta Suecia. Sí. vamos maestro. Píntate los labios María. Píntate los labios María, saludos hasta Suecia. Hasta Suecia, Gotemburgo. Ahí hay una María que le fascina pintarse, pintarse los, los labios. labios. Pues maestro, es momento de despedirnos y decir que continuamos con este tema del son la siguiente semana. Sí, es inacabable. Vamos, la verdad es que sí, y, y vamos a ver estas variantes, cómo es que de un solo nombre, de un solo ritmo, salen tantos, ¿no? Y tan maravillosos todos. Y que permea a todo el mundo, ¿no? Exacto. Pues un placer, maestro, compartir Al micrófonos contrario. con usted el día de hoy. El placer es mío. Nos escuchamos el siguiente martes. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos, bailen en exceso. Yes. Adiós. Es...